me escuchas sí bueno cómo te va bien tú? cómo estás muy bien gracias ah gracias por ayudarme con esto okay ah para empezar cuántos años tienes Martín tengo 27. veintisiete okay y dónde naciste Nací en Guatemala. ¿Sí? ¿En cuál ciudad? De Quetzaltenango. Bueno, ¿y cuándo viniste a los Estados Unidos? Llevo. vine del. 2007. 2007. Uh -huh. Y ya hablas en inglés muy bien, ¿sí? ¿Mandé? Ya hablas en inglés, ¿sí? Uh, hablo un 25%. Okay, bueno. ¿Y uh, cómo ganas la vida, Martín? ¿Mandes? ¿Cómo ganas la vida? ¿Cómo gano la vida? Sí. Pues me gano la vida trabajando, estudiando, aprendiendo nuevas cosas para salirme adelante. ¿Sí? ¿Y qué estás estudiando ahora? Eh, estoy estudiando en inglés más que todo ahorita. Bueno. Mi y mamá. tú trabajas también, ¿sí? Trabajo y estudio. Bueno, ¿y dónde trabajas? Trabajo en... en Se me awesome. va <risa> pues. Ah, Ah. Y okay. Cuéntanos un una de sus memorias favoritas de su niñez. ¿Mande? Cuéntanos una una memoria favorita de su niñez. No te entiendo, qué qué es lo que dices. Que, como tienes unas memorias como uh, unos recuerdos uh, buenos de niñez o de O oh, una ah como es pues, es como cómo te de que una eso no fue lo que te digo lo que quieres saber es de que un recuerdo que yo tengo anteriormente sí es lo que quiere decir sí es bueno, más que todo eh, cuando yo estoy en Phoenix recuerdo a, a mis amigos en el trabajo mi familia que se quedan todos en Phoenix yo los extraño mucho y los recuerdo más que todo y los momentos felices que viví con ellos con mi familia con mis amigos que conviví con ellos en Phoenix son los recuerdos que he tenido y los he traído con aquí también aquí los traigo de memoria mis más que todo mi familia y mis amigos que yo tuve ahí en fin pues nosotros te sí. extrañamos Martín no gracias <ríe> yo también los extraño ah uh, okay y la última pregunta que tengo es cómo es su relación con el español, uh, o sea, ¿en en cuáles ámbitos y con cuáles personas suele usar el español en vez del de inglés? Oh, pues más que todo hablo el español pues con, con mi hermano, con mi familia y mis amigos. ¿Sí? Bueno. Ah. Martín, muchas gracias por hablarnos. No, no te preocupes. Yo esto es para ayudarte en lo que en lo que ocupas yo estoy disponible gracias okay somos, somos, somos mejores amigos y todo y yo también tengo que ayudar sí muchas gracias yo agradezco mucho de que tomaste tiempo de ayudarme a mí y a mi clase también okay. no te yo siempre ayudo. gracias okay yo. No, no, no, no. para el uh, el grabador y yo te llamo a se ¿ok?